どう Listó sacerdote de m e d i a n suegro de Moisés, todas las cosas que e l i n había hecho por Moisés y a su pueblo Israel. Y como Adonai, yo jey bajé, bendito sea, había sacado a Israel. De Egipto. Cada vez que hablamos de esta para allá, hay que mencionar lo importante y grande que fue i s t r o Tan así que se mereció el mérito de llevar e s t a para allá, Su nombre, d i c t o Se dice en el Talmud de que d i c t o fue asesor del faraón, pero cuando el faraón empezó z ó c o m e n a llevar los planes para perseguir. Y de asesinar a los hebreos, Gittor huyó y hasta renunció a su práctica idol idolática r y ya no tuvo ninguna relación con los paganos. Gittor e l gran sacerdote de Emilia. Gittor era un gran hombre, líder de espiritual. De su gente. Se dice de una gran inteligencia, de que era un hombre de una capacidad sumamente、eh, grande. Pero al conocer a Moise quedó prendado. De, la, de su ideología y su forma de vida. Recordemos que Listó vivió o convivió con Moise durante 40 años y así se convirtió en ferviente adepto a la filosofía y creencia de Israel. Él fue un converso después de observar lo que había hecho a d o n a i con Moshe, los milagros que había hecho a d o n a i con su pueblo Israel. Se sobreentiende que g i s r o aprendió a conocer a Elohim, de Abedán, de Isaac y de Jacob. つまり、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 Hay algo que debemos de saber, que el d i s t o vino a Mose, no Mose al r i s t o No como muchas veces ocurre en nuestras vidas, que en vez de que el mundo se vuelva a nosotros, somos nosotros los que nos volvemos al mundo. Una pequeña educación para entender lo que le sucedió allí. e s t o en mi llave de esta p a r a c h á nos dice lo siguiente: que había un hombre arreglando el tejado de su casa. El hombre se inclinó y perdió el equilibrio. Y se vino abajo al suelo sufriendo algunas、eh, fracturas y algunos desgajos musculares. Pero sobrevivió y fue llevado a l hospital. Allí en la sala de emergencia, un número de médicos. Se reunieron para atender su, su caso, para atender sus heridas. El, el especialista del corazón y pulmón lo examinó y prescribió medicamentos y tratamiento. Con la radiografía que se hicieron, en el cirujano. Pudo operar los miembros afectados. También el, el especialista del cerebro ordenó ejecutar pruebas para detectar posible daño cerebral. Así, sucesivamente después de recibir. Los tratamientos adecuados, el paciente pudo retornar a su casa. Consecuentemente, una persona que haya sufrido de un número de dolencias diferentes debe ser tratada por cada una individualmente. No existe una cura. General para ella. A pesar de que esto es verdad en el mundo físico, déjenme decir que solo existe una medicina única que es capaz de curar todas las enfermedades espirituales, sin excepción. Una persona que haya cometido muchos diferentes errores, Pecados, existe un único antibiótico que os sanará instantáneamente a todos ellos y es escuchar la palabra de j e s ú s El versículo 1, capítulo 19, dice lo siguiente. En el mes tercero, desde que salieron los hijos de Israel, a Egipto, de Egipto en Egipto, ese mismo día, dejaron,、eh, llegaron, perdón, al desierto de Sinai. Los á r a b o s dicen que en el tercer mes, mencionado aquí es Simán. El mes Sibán. Cuando la t o a h dice ese mismo día, significa que era el primer día del mes, o sea, era rojo de Esh. Por lo tanto, los israelitas llegaron al, al Sinaí, al monte Sinaí, el primero de Sibán. Para recibir la Torah, la palabra, ve, vé, déjese, la palabra escrita, Torah, siempre está. Además, cuando la Torah se refiere a la llegada de s i n a i ese mismo día, está indicando que la Torah siempre debe ser venerada. Como ese día, cuando fue dado en el Seneí. Creo que nos e s t á tratando de d e c i r n o los sabios. Que no debemos de decir que no sirve de nada repetir de algo que ya ha sido aprendido. Amados, cada día que llegamos a ir a e s o r á Cada día que hagamos las oraciones debe ser como una hoja nueva. Una hoja nueva que estemos leyendo por primera vez. Que debemos de recordar la revelación del monte sin ahí y la entrega de la Torah. Como si fuera primera vez. Como si en un cierto estuviésemos. Allí recibiendo la, el, el, el, el matante, la entrega de la Torah. Debemos de meditar acerca del amor que Jesús demostró al elegirnos de entre todas las naciones, tal como decimos en la bendición de la Torah. Alabamos a Jesús. Porque como aquel que nos eligió entre todas las naciones y nos dio su、sí, Torah, nos eligió entre todas la, las naciones y nos dio su、sí, Torah, hacer bajabano mi cor a mí, me d e t a l r o n todo, todo,、eh, todo, a todo, todo, a todo, todo. Aloramos, veneramos su palabra. Primero porque es, palabra, es porque es su palabra. Porque su palabra nos reconforta. Porque su palabra es medicina para nuestra alma y cuerpo. Como está escrito en Proverbio 3, 8, que dice: será medicina para tu cuerpo y alivio para tu hueso. Porque son vida a los, que la, a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Panar de miel son la palabra agradable, dulce al alma y salud para los huesos. Amén. Entonces, ¿sabías que la palabra de Jacén es medicina para tu cuerpo? Muchas veces, amados. Creemos que una pastilla venga a sanar lo que solamente el Eterno puede s e r Creemos que una pastilla puede resolver la situación que tenemos de, de, de depresión, falta de paz, inclusive la falta de paz. De dominio propio. h a s s e n quiere mostrarnos c o m o su palabra, cuando la leemos, la recibimos, meditamos en ella y la ponemos en práctica, puede ser mucho más de lo que una amiga, más que un amigo, más que un psicólogo. O una pastilla puede ser por nosotros. Como está escrito, como está escrito que dice: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, y tu corazón grande,、eh, mi corazón, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la a i g u r a de l día. Y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparte de ti. a t a a á tu cuello, escribe la sin a s t a b l a de tu corazón y hallará s favor y buena estimación ante los ojos de Jacob y de los hombres. Confía en el Señor. Con todo tu corazón y no te a p o y e en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá, enderecerá tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Deme reverencia al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo. Y alivio para tus huesos. Amén. Cuando buscamos la enseñanza de Jacén en su palabra, confiamos en Él y no en nuestro propio entendimiento y nos apartamos del mal. Obtendremos la medicina que estamos buscando. Para sanar nuestro cuerpo, así como la paz que nuestra alma necesita. La forma tan magistralmente en que j e s ú u a el r e y b e y s h a nuestro maestro, nos dice en Yohanan 14:27, dice la paz. Os dejo mi paz, os doy. Yo no, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amados, el salón, la paz que nos da j e s ú u a puede estar a cuentas con él. por estar a cuenta con él. Es un chalón muy diferente al que el mundo le puede dar. Así que si, depende, si, así que si dependes de la paz que te da el mundo, en cualquier momento, la situación del mundo, las circunstancias del mundo, también te la van a quitar. Y tu paz dependerá de la circunstancia por la que estés pasando. En cada instante, en cada momento de nuestra vida, Yeshua, la palabra viva, estará tratando tocarte la fibra de tu corazón y la sensibilidad de tu paz que estás buscando. Isaías 26, 3 dice: Tú guardarás en, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti has confiado.、Amén. Y sabes, si pone tu mirada solamente en el Señor, no solamente te mantendrá en paz, sino que también obtendrás ese gozo que tanto deseas, que tanto deseas como está escrito e n Salmo 16, 11, que dice, me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia h a y plenitud de gozo. En tu d i e t a de aleites para siempre. Amén. ¿Qué más necesitamos? Por supuesto que necesitamos algo más: el dominio propio. Y eso lo podemos obtener no con nuestras fuerzas. O una pastilla que te calme o que te sene, sino como fruto de la r g u a correr, al calor. Espíritu Santo. Es por medio de la r u u a al calor y no nuestro propio esfuerzo que podemos ser transformados en nuestro carácter y ser un. Lo que Jacques quiere que seamos. Como está escrito en Gálatas, que dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, más el hombre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. y e s h u a Jamasía, que es la palabra v e r e c e r hecha carne, que es espíritu y es vida, y obtendrás todo lo que necesitas, y así llegarás a declarar como Lo que Saúl y muchos otros han confesado. Según f e l i p e d i c e y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Yeshua Jamasía, mi Adón, por quien lo he perdido todo. lo consideraron como basura a fin de ganar a Yeshua. Amado, con respecto a los diez mandamientos que la p a s a d a de hoy toca este tema, este tema el s t tema, e en capítulo 20, al lado mis votos, l o m a n d a m i e n t o Hashem dijo, Anoji Adonai el Eja. Anoji Adonai el Eja. Vemos que Hashem empleó la segunda persona de singular, como si estuviera hablando a una sola persona. Yo soy Yujem Ajei, tú el Eja. Usando el sufijo de s i n g u l a r ja. Elo es ja. En vez de, del d e sufijo plural, que sería hem. Por eso a veces ustedes ven escrito el elo el e s g e m Y a veces ven escrito el eja. Es s Parecía como si dejasen. Le estuviera hablando a cada persona por separado. Hacen hizo esto para e n s e ñ a r n o s que, a pesar de que una persona está sola en su casa, aún así tiene la obligación de estudiar la h i t o r i a Así está escrito: Deme a Hacen y cumple con tus o b l i o s con sus preceptos, pues esto es todo el hombre. Exacto c l 12, 13. Esto significa, amados, que el mundo entero fue creado solamente para servir al santo que se consagra a la Torah, es el principal ingrediente de la creación. Todos sabemos lo importante que son las, las diez palabras emitidas allá en el, en el monte de Sinaí. Pero poco sabemos s que el orden de los diez mismos es muy importante. El c a m a n d a m i e n t o c a d a m i s n t o está conectado con el siguiente. Y lo vamos a entender mejor a través de una parábola. Había una vez un rey que estaba construyendo una ciudad nueva en una zona deshabitada. Lo primero que hizo fue adquirir una cantidad de esclavos que habían sido prisioneros. De guerra, pagando una gran suma por asegurar su libertad. Apenas, apenas los prisioneros se establecieron en la ciudad, el rey fue a Blaé pidiéndoles que aceptaran su mandato. Obviamente, Lo primero que hizo el rey fue recordar el gran favor que les hizo al asegurar su libertad. Hashem, Hashem hizo a s h h e m exactamente lo mismo cuando introdujo sus mandamientos con las palabras que dijo: Yo soy a d o n a i tú e l o h Que i n le sacó la estiega de Israel de la casa de esclavitud. Por eso tienen que aceptar, tienen que aceptarme como rey. Lo siguiente que hizo el rey fue advertirle al pueblo que no h r a r a a ningún otro rey. Del mismo modo, Hashem dijo, no tendrás otros dioses ante mí, no te harás ninguna imagen grabada. Luego el rey les dijo a sus nuevos súbditos que deben mostrar respeto y no deben usar su nombre para juramentos triviales. Ni para ni para juramentos falsos. Del mismo modo, Hashem g o l e d o no tomarás el nombre de Yu-Ghe-Bajé y bendito sea tu Dios en vano. Lo siguiente que hizo el rey fue designar un día especial para que el pueblo Recordada periódicamente que el rey fue quien construyó la ciudad y liberó a sus ciudadanos de la esclavitud. Hashem también dio un mandamiento, r e c u e r d a el día del Shabbat para s a n t i f i c a r l o A través del Shabbat, uno recuerda que Hashem creó el mundo. Pero que además él lo supervisa en forma, en forma constante, alterando las leyes mismas de la naturaleza cada vez que es necesario para darle a cada persona lo que se merece. Eso fue lo que ocurrió con los milagros que tuvieron lugar. En Egipto. Durante eso, y eso fue lo que yo había visto, lo que él vio. y p o r ese t motivo, que en la segunda lectura de los diez mandamientos, Hashem dijo con respeto al Shabbat: Y recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Y Adonai, tu Eloah, te sacó de allí con mano fuerte y con el brazo extendido, por eso te ordenó Adonai, tu Eloah, guardar el día de Shabbat. Así que, hasta ahora, amados, estos he cuatro mandamientos que hemos analizado, El propósito de Hashem es sólo desacar totalmente la idolatría existente en el pueblo de Israel. Israel había aprendido las prácticas idoláticas, las falsas creencias de los egipcios. Ellos adoraban los egipcios. a l o r a b a n la constelación de Aries, llamada en aquel entonces Taí. Ellos, los egipcios, no reconocían a Hashem, tal como lo dijo el faraón. ¿Quién es Dios para que yo tenga que obedecer? Yo no c o n o z c o a Dios. Por eso. En el primer de los diez mandamientos, Hashem quiso que estale ese error del corazón. Ellos pensaban que las estrellas, que las estrellas traían o podían, tenían r a a í n o t poderes y que si se las alababan, ellos podían beneficiar a las personas. Por eso Jesús dijo: Yo soy Adonai, tu e l o a quien te sacó de las tierras de Egipto. Yo tengo el poder de, de beneficiaros en un grado que ni siquiera son capaces de imaginar. Amén. Amén. Hoy por hoy, lamentablemente, existen algunos grupos de. b e e s t a en el buen sentido de la palabra de judíos que creen en los actos. Ayer, Júpiter, Saturno, o sea, en los signos zodiacales. Y muchas congregaciones mesiánicas practican estas cosas que son a b o m i a c i ó n a nuestro Padre. Alumnasen, gracias Padre. Porque tú nos enseñas en lo que debemos de creer aquí en el Villacón. Deseo, que,、eh, para concluir, amado, deseo que consideremos el quinto mandamiento. El quinto mandamiento que dice: h、oh, o n r a a tu padre y a tu madre. Para que se alarguen tus días en la tierra que te da Yu h e b a h o Yu Elbin. Sé que he hablado en otras oportunidades sobre esa m i s b a esa m i s b a que el Eterno nos demanda, pero, pero ha sido. Eh, superficial, la explicación que he dado anteriormente, hoy deseo hacerlo de una forma más exhaustiva. El quinto mandamiento nos ordena que debemos h orar n a los padres. Llama la atención, amados, que es un, mandamiento, que es un mandato con promesa. Para que se alarguen t u s días en l a t i e r r a que h a c e b n u e o a t e r á ¿Será que la persona que no lo haga vivirá una corta vida? Déjeme decirte que a lo largo de la Torah hay una regla general. Por lo cual, una afirmación positiva también indica su afirmación contraria. Quizás nos resulte difícil entender por qué Hashem ofrece un motivo para que honremos a nuestro Padre, para que se alarguen tus días. La verdad es que uno. No debería cumplir los p r e c e p t o s con la intención de recibir algo a cambio. Pero déjame decirte una verdad también. Esto nos sirve de advertencia. Si ojas a tus padres, vivirás una larga vida, pero si no, vivirás una corta vida. He explicado en otra ocasión que los mandamientos estaban escritos en dos tablas. Cada una contenía cinco mandamientos. La primera contenía la, los mandamientos que uno debe cumplir con Hashem. la segunda, los m i s b o s que uno debe cumplir con el prójimo. h a s e m mandó h orar n a nuestro primer padre, a nuestro primer padre, Hashem, quien es el amo y el padre del universo, a don Goream. También nos ordenó a que h oráramos n a nuestro padre, s e j e n a r diciendo, así como les ordenó que me h o n r e n a mí, Así también es ordeno que h o n r a a sus padres, quienes son socios míos en su, en su creación. Por eso la Torah dice: h o n r a a tu padre y a tu madre, sin describir, sin decirnos cómo le hemos honrado. Y esto no es necesario. Porque podemos aprender a ahorrar a partir del quinto mandamiento, de los cinco mandamientos, perdón, precedentes. Por ejemplo, el primer mandamiento nos manda a o r a r a Jacob. ¿En qué manera? Afirmando su existencia. a s í m i s m o Uno debe reconocer el hecho de que nuestros padres nos trajeron al mundo y estar siempre consciente de este hecho. En el segundo mandamiento, j a h é n nos dice: No tendrás dios, otros dioses ante mí. Si uno acepta cualquier otro Dios, estamos negando. Su esencia y el judaísmo también. Lo mismo ocurre si uno trata de reemplazar otra persona educada de nuestros padres. Ahora veamos el tercer mandamiento que afirma: no tomarás el nombre de Yuhe b a j e tu l o v i m en vano. Así como está prohibido jurar en forma trivial o en forma falsa por el nombre del, del Eterno, también está prohibido jurar de ese modo por la vida de nuestros propios padres. Asimismo, uno no debe honrar a su padre m e r a m e n t e Porque son personas a n h e l a d a s o porque pueden darme todo lo que yo quiero, o porque me dejarán una herencia a morir. De la misma manera, uno no debe servir a h a s h e m por la recompensa que Él nos pueda dar. Tampoco deberá honrar a sus padres. A fin de obtener un beneficio personal. Uno debe honrar a los padres por amor o por el libre y buen sentimiento de cumplir el mandamiento. Amados, en forma general, el honrar a nuestros padres se debe demostrar también. En la parte económica, con el dinero que uno posea, tal como está escrito, o r a a Jacén con tu riqueza. Eso dice el Proverbio, capítulo 3, versículo 9. ¿Sabe qué? Uno o r a a Jacén, dándole, se da acá a los pobres. Uno o r a también al Eterno separando los diez m o s Uno o r a también a José en dando, of, dando ofens, of, ofendas. r Del mismo modo, no basta con a los padres solamente con palabras, sino que uno también debe ver l a la parte económica. Y si son viejos, más aún. Y ya concluyo con esto m a á o Orar implica también ayudarles en sus necesidades materiales y prácticas. Como dice Mateo 15, que dice: Y respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros? ¿Que lamentáis el mandamiento de Elohim a causa de vuestra extradición? ¿Por Porque Elohim dijo, o、oh, j a l a su padre y a t u madre. ¿Y quién? ¿Y quién que hable mal de su padre y de su madre que muera? Pero vosotros decís, cualquier que diga a su padre o a su madre, es o f e n d a a Elohim todos los míos. Con que pudiera ser ayudado, no necesitará más hogar a su padre y a su madre. Y así invadisteis invadiste d a la palabra porque causa de Elohim, por causa de vuestra traición. Amado, creo que con este último paso, De Mateo, queda más que bien explicado el concepto del quinto mandamiento bajo una perspectiva hebrea. Ojalá a tu padre, o r j a a tu madre, para que t u s días sean alargados. La Torah enfatiza que la recompensa por o r a r a los padres es que. Alargarán tu día sobre la tierra que te da a donar tu Dios. Somos h o don.